sin duda que es el más chico, como en cualquier actividad, siempre el productor más pequeño, de menor escala, es quien tiene menos posibilidades de defenderse frente a, a todo este tipo de contingencias. Uh -huh, uh -huh. Eduardo, bueno, eh, habrá más asambleas, habrá más reuniones, eh, ¿cómo sigue el camino hasta el próximo viernes? Sí, sí, seguramente va a haber más asambleas, este, pero en general va a ser este, moviéndonos como no hemos venido moviendo hasta ahora, este, eh, en asambleas y en reuniones, y bueno, esperando siempre un poco lo que vayan decidiendo nuestras autoridades de la, de, la, de, de, la, de la mesa, digamos, de la mesa enlace. Uh -huh, uh -huh. Le agradezco mucho que nos haya atendido. ¿eh? No tiene por qué, hasta luego. Hasta luego. Eduardo hasta luego. Dumoy, Secretario de la Sociedad Rural de Olavarría.